Bueno, seguimos acá en Uno Contra Uno Radio y ya hablamos con los protagonistas porque tenemos conectado en línea ni más ni menos que a Facundo Corbalán, integrante del equipo de Bahía Básquet que ayer obtuvo un triunfazo realmente, 71 a 58 sobre Uniceo. Facu, ¿cómo te va? Santiago Ortega te saluda. Hola Santi, ¿cómo andás? Bien, muy bien, acá estamos en Norte por salir a entrenar. Bueno, la verdad que un arranque más más que nada auspicioso, ¿no? Increíble la victoria que consiguieron ayer, teniendo en cuenta que enfrente estaba el último campeón de la competencia. Sí, bueno, creo que la clave estuvo en que salimos a jugar eh, sin pensar en el rival que teníamos enfrente, eh, sin respetar a nadie, como nos dijo por ahí Pancho, que, que tiene más experiencia en esto. Y bueno, tomamos su consejo y, y por suerte salió todo muy bien. Si bien son muy jóvenes la mayoría del plantel, podemos decir que no les está pesando para nada jugar en la competencia internacional, teniendo en cuenta que ganaron en Chile, ni, más, ni menos que al anfitrión. quedándose con el grupo y ahora, bueno, bajaron al último campeón. Sí, creo que este equipo tiene esa virtud que en estas situaciones eh, en las que por ahí, eh, en los papeles, el equipo es superior al nuestro, eh, al que enfrentamos y nosotros nos, nos motivamos aún más y, y creo que sacamos provecho de esa situación. ¿Y en lo personal cómo estás viviendo? ¿Tener más, más protagonismo en un equipo... que realmente viene haciendo las cosas muy bien y vos venís respondiendo además con, con unos números, ayer por ejemplo 8 puntos con 2 de 4 en triples Sí, bueno, eh, son partidos eh, hay partidos que te toca aportar eh, en lo ofensivo, otros por ahí en el trabajo que no se ve tanto en el defensivo y bueno, eh, pero aprovechando cada oportunidad que me da Cepo, mis compañeros y tratar de equivocarse lo menos posible, creo que De a poquito estoy estoy haciendo un buen trabajo. Sin dudas quedan dos finales y hoy es justamente contra el local que ya sabemos el plantel que tiene, el objetivo que se planteó para esta temporada, digo, pero bueno, ¿qué hay que hacer para ganarle Olímpico esta noche? Bueno, Olímpico es un equipo muy largo, eh, creo que va a estar muy duro, eh, defienden muy bien, eh, tienen goles en todas las posiciones y, y aparte también el poste bajo... Eh, doblan mucho y eso por ahí va a generar tiros eh, pero ahí es eh, donde el, los perimetrales tenemos que estar finos con el aro y, y aprovechar esas situaciones eh, pero bueno, creo que es un partido muy duro y, y va a estar peleado hasta el final ojalá que sea así Por suerte fue una primera jornada con victorias bien amplias ¿no? para los equipos argentinos pero bueno, eh, ¿cómo ves lo que queda de este cuadrangular teniendo en cuenta que solamente uno clasificará a la gran final? Eh, bueno, no esto recién arranca Eh, creo que el partido decisivo es esta noche eh, así que bueno, hay que salir a quemar las naves como diría mi papá y, y bueno, eh, dar todo para poder sacar este triunfo que, que bueno, estamos eh, muy preparados, me parece Bueno, y que sería un sueño, ¿no? poder clasificar con Bahía a la final de, de esta Liga Sudamericana teniendo en cuenta la calidad y cantidad de buenos rivales que han enfrentado No, sí, eso sin dudas eh, Todavía por momento no podemos creer en la distancia que estamos eh, pero bueno como, como te había dicho antes estamos tratando de, de no pensar en los rivales que, que estamos enfrentando, sino pensar en nosotros y, y sin respetar eh, eh, dentro de lo posible para poder hacer mejor nuestro juego y que eso no influya. Bueno Facu, te agradecemos por el tiempo que sabemos que te está yendo a entrenar con el equipo lo mejor para esta noche y bueno, gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por estar siempre. Abrazo grande. Muchas gracias. Perfecto. Ahí pasaba Facundo Corbalán, integrante del equipo de Bahía Básquet, que hoy tendrá el duro compromiso de enfrentarse al otro argentino en estas semifinales de Liga Sudamericana. Vamos a una pausa y seguimos con más uno contra uno.